Son las grandes poesías de Amara z u l para todos ustedes. ¡Como dice! ¡Ah! e v Emiliano, un chico b a j o ¿eh? Ando al pedo, no tengo plata. Ando en cuero, también en pata. Vivo tomando, estoy re loco. Mi familia ya no me aguanta. Ya me rascaron y las minitas se me alejaron. De tanto vino l e s d e g o a t o d o s s o l o me queda agarrar el carro. Y ahora, y ahora, a mí me cabe la cola. Y ahora, ya nadie me da más cola. みだまっこだ Familia ya no me aguanta, de mi laburo ya me b a j a r o n y las minitas se me alejaron. De tanto vino les llevo a todos, s o l o me queda agarrar el carro. Y ahora, y ahora, a mi m e c a ve la joda, y ahora, y a nadie me da más joda, y ahora, y ahora, a mi m e c a ve l 「いやオーラ!」「いやオーラ!」「アメリカで来る」